Palestina, tierra de los mensajes celestiales y divinos, cuna de las tres religiones: judía, cristiana y musulmana. Era y sigue siendo el centro de conflicto entre judíos y musulmanes, pero también es tierra de paz. La mezquita de Al-Aqsa y la Cúpula de la Roca Sagrada es propiedad sagrada para todos los musulmanes del mundo pero a pesar de su santidad, no se salvan de la opresión de la ocupación israelí que insiste en judaizar la ciudad sagrada y imponer su control y poderío sobre ella. Los musulmanes y cristianos y los turistas extranjeros tampoco se salvan de las agresiones cuando visitan los lugares sagrados y e históricos en Palestina. Los lugares sagrados musulmanes y cristianos se destruyen y se cambian sus hitos y sus puntos de interés por las colonias por parte de la ocupación israelí. Y esto ocurre a la vista de oído de todo el mundo, sin que mueven para salvarlos. Pero a pesar de todo, existe para Al-Aqsa un dios que lo protege.